Y bienvenidos a un nuevo viaje de español en pijama Estoy, como siempre, con mi compañero Félix Hola Y hoy estamos de nuevo en Trujillo Pero esta vez no vamos a contaros una historia que haya ocurrido directamente en Trujillo No os vamos a contar lo que hemos comido Fijaos, ¿eh? Qué casualidad Hoy no vamos a hablar de comida Casi, casi, casi seguro Pero os vamos a contar otra historia muy interesante Os vamos a hablar de una guerra fundamental en España y lo vamos a hacer de una forma amena y divertida, explicándoos muchas palabras y expresiones curiosas para que podáis mejorar vuestro español. Así que, ¡vamos allá! Bueno, no vamos a descartar tan pronto lo de no hablar de comida, vamos a intentarlo, pero este podcast se divide en dos partes. Una son las guerras castellanas, como bien has dicho antes, y otra, me gustaría que leyeras un, un párrafo o un trozo de un libro que he leído hace poco, y me gustó y siento que tiene una cierta relación con lo que vamos a escuchar ahora. Entonces, como tú lees muchísimo mejor que yo, y creo que todos los estudiantes te van a entender mucho mejor a ti que a mí, si te parece, lee el cacho del cuento y ahora vamos con las guerras castellanas. Voy a leer el cacho del cuento. <risa> cacho y trozo es lo mismo, y si no, pues fragmento. Sí, fragmento es la forma más correcta. Fragmento. Fragmento es la forma correcta, y cacho o trozo es más coloquial, ¿no? Un poquito más de, de andar por casa. ¿no? Empieza el cuento. Pero la muerte dejó de celebrarse porque comenzó a ser eso que había que ocultar, eso que no debía ni mencionarse. Y en este afán porque no se viera, la gente olvidó su íntima relación con la vida. También la vejez dejó de ser esa edad de la dignidad, esa edad a la que se ha llegado después de tanta vida, de tanta sabiduría, y pasó a entenderse como una enfermedad mortal. Se perdió el respeto a la vida y se perdió el respeto a los viejos, y la vejez se convirtió en algo vergonzoso que hay que negar, que hay que esconder con cirugías o apartarla de nuestra vida. Parece que fuera contagiosa. Este miedo, esta ocultación, se produjo no hace mucho tiempo. Sucedió cuando la gente cambió la vida sobre la tierra por la vida sobre el asfalto. La tierra nos enseñaba, a poco que la mirásemos, que todo cuanto nace muere, que la muerte es de lo que se nutre la vida, que lo muerto da de comer a la semilla para que ésta pueda vivir. Perdimos esta maestra y olvidamos cuánta vida hay en la muerte. El asfalto nada nos enseña de la vida, porque en él nada germina en él nada se entierra. Hemos olvidado que la muerte es necesaria para la vida. Hemos olvidado su importancia y su necesidad, y que hay que celebrarla tanto como celebramos la vida. Algunos aprovecharon este olvido para llenarnos la imaginación con muertes horrendas, muertes descarnadas, muertes que nos llenan de culpa, muertes que nos asustan. Este miedo a la muerte que nos inoculan produce el miedo a la vida, y cuando la gente le tiene miedo a vivir, suele permitir que de su vida sean dueños otros, esos que nos llenan la imaginación de horrores. Pero los cuentos nos rescatan de este olvido, porque los cuentos populares que todavía hoy se cuentan al calor de la lumbre en invierno o sentados a la fresca en verano, se forjaron en esos tiempos en los que el hombre y la mujer descubrieron que si uno entierra una semilla en la tierra, crece una planta, que una vez cortada, una vez muerta, nos alimenta. Bueno, este, este fragmento es de un libro de, de cuentos populares de Ana Cristina Herreros. Va sobre la muerte y me, me gustaba porque, bueno, me parece que tiene mucho contenido. Se le pueden sacar muchísimas interpretaciones y muchísimas reflexiones. A mí particularmente me gusta esa parte que dice de, de cuando dejamos... Bueno, cuando pasamos de vivir en la tierra a vivir en el asfalto, ¿no? Esa metáfora de... La tierra donde todo nace, donde se puede plantar, donde se puede cultivar, el asfalto que, que reventamos eh, hectáreas enteras de campo. Y eh, el giro que le damos con, con la historia que vamos a contar hoy de las guerras castellanas es un poco esa parte de, de la familia, de la herencia, de las generaciones, del poder... Y me gusta también esa parte de cómo revivimos todas esas experiencias a través de los cuentos, de las historias, sobre todo como se hacía antiguamente, que es con el boca a boca. Nos acostumbramos a leer mucho con el móvil, pero recordemos que antes... Las historias cambiaban de forma natural porque realmente las contaban personas, otras las escuchaban y esas personas que las escuchaban se la iban contando a otras y las iban modificando un poco en base a su experiencia. Y esta era la parte bonita de contar historias porque mmm, las historias tenían el alma que, que contenía un poco el, el, el cuentacuentos en este caso. Y hoy quería hablar sobre un tema que nosotros, que, que al final investigamos mucho y viajamos, eh, hemos visto en muchos sitios, y es Isabel la Católica, ¿verdad? O sea, nosotros cuando hemos viajado, siempre de alguna forma u otra, a ver, siempre, bueno, ya sabemos, ¿no? En muchas ocasiones aparece esta mujer. Y no sé si tú te has preguntado, porque yo personalmente sí, y, y la verdad no tenía ni idea, de, de cómo nace esta mujer, o sea, de dónde, de dónde aparece, cómo, cuál es su historia, porque entiendo que la mayoría de los españoles que esto al final es historia de España no conoce este origen ¿tú te haces una idea de cómo puede ser esto? No, porque lo único que sé de ella es cuando ya era Isabel la Católica esta persona tan importante de la Edad Media en España pero de antes no tengo ni idea Pues es muy guay porque yo tampoco y, y, y este podcast surge de, de esa curiosidad de, a ver, esta señora sale en muchos sitios también la particularidad de que es una mujer, es decir, estamos hablando del siglo XV, y también es eh, un poco más chocante que encima sea tan relevante eh, una mujer, porque al final, pues como todos sabemos, la sociedad ha sido tremendamente machista y las mujeres han sido muy apartadas, y, y entonces eso hacía que me llamase más la atención. Y aquí empezamos con la primera expresión del día, y es que la historia de, de cómo Isabel la Católica se hace tan relevante surge de un culebrón familiar. Pero espérate, que es un culebrón. Un culebrón es una historia, eh, muchas veces usamos esta palabra para hacer referencia a las telenovelas, pero sirven para hablar de una historia que es muy larga, con muchos detalles y también un poco melodramática. Por eso muchas telenovelas se catalogan como culebrones, incluso algunas series en las que hay romances y drama y gente llorando y muy exagerada con sus sentimientos, todo eso son culebrones. Claro, exacto. Eso es más o menos lo que sucede con esta historia. También eh, una palabra similar, bueno, culebrón, también puede venir de culebra, que no tiene nada que ver, que es un animal parecido a una serpiente, pero esto ya es otra cosa completamente aparte. Aquí hablamos del culebrón familiar que sucedió en el siglo XV en España. Y es que, en esa época, el rey de España, el que era rey, era Enrique IV. ¿Vale? Enrique IV tiene una hija con Juana de Avis, que a esa hija la llaman Juana también, que ya sabemos que es muy típico no de llamar a los hijos como el, el nombre de los padres. Y eh, el nacimiento de esta hija fue un alivio para Enrique IV porque fue tachado como el impotente. ¿Qué, qué significa el impotente? Bueno, un hombre impotente significa que no puede... Bueno, no que no puede tener hijos, eso sería estéril, pero impotente quiere decir que no puede tener relaciones. Exacto. Y una, una cosa que me gusta es lo de ser tachado, ¿no? Ya le da una connotación negativa, es como, en vez de decir lo llamaron el impotente, fue tachado como el impotente, ¿no? Le da una connotación como... Mmm... Despectiva. Realmente no era un apodo como se le solía poner a los reyes en aquella época, sino que era, bueno, pues un adjetivo peyorativo, era un descalificativo, era casi un insulto, ¿no? El impotente. Exacto. Y ya sabemos lo importante que son los hijos para los reyes, porque en aquella época eran los herederos y, y, y bueno, y prácticamente comerciaban con los hijos, aunque de una forma eh, más amable que. Que, por ejemplo, con esclavos y demás, porque al final los casaban con otros reyes y hacían sus chanchullos, ¿no? La cosa es que en aquella época, como dijimos antes, las mujeres po podían heredar el trono, podían ser reinas, ¿no? Entonces, entonces Enrique IV estaba tranquilo con Juana y todo iba genial. Y aquí se tuerce un poco la cosa, porque la nobleza castellana dejó de mirar con buenos ojos a Juana porque se empezó a dudar de si realmente Juana era hija de Enrique IV. Porque, por casualidad, por lo que sea, Juana tenía un parecido muy similar a la mano de dere derecha de Enrique IV, Don Beltrán de la Cueva, que, por lo que sea, se llevaba muy bien con su mujer. O sea, teniendo en cuenta que a Enrique lo llamaron el impotente y que su hija Juana se parecía mucho a su colega, que era a la vez muy colega de su mujer, sí, bueno, aquí hay... Sí, un culebrón. Claro, aquí es donde empiezan las cosas a, a decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Claro, también es cierto que aquí hay muchos intereses, ¿no? Entonces, vete a saber lo que pasó, ¿no? No hay, no hay pruebas. O sea, estamos hablando hace 500, y 100 años, entonces, bueno. La cosa es que Juana... Aquí viene un toque de picaresca española, sobre todo con, lo, con los nombres. Eh, pasó a llamarse la Beltraneja, porque claro, estamos hablando de que su supuesto padre se llamaba Don Beltrán de la Cueva. Y a ella ya la llamaban la Beltraneja, ¿no? Otra forma de, de, bueno, de intentar descalificarla. Y aquí Enrique tiene que buscar a otra persona para que herede su reino y elige a una persona de confianza... Que que es su hermano Alfonso de Castilla. Bueno, pues lo típico, mucha gente le parece bien, otra que no, pero bueno, pues eh, Alfoncito, ¿no? nuestro Alfonsito, pues está ahí gobernando y todo está bien hasta que entonces Alfonso, mágicamente, porque aquí hay cosas también que surgen un poco así de repente, fallece, enferma y fallece. ¿Qué pasa? Que aquí es donde ya empieza a mmm, ponerse la cosa un poco tensa. Hemos empezado con Enrique IV, con la hija Juana, que no podía ser reina, y su hermano Alfonso. Pero aquí es donde llega una señorita que se llama Isabel, que es hermana de Alfonso y de Enrique, y dice, a ver, yo soy la hermana de Alfonso, por lo tanto, yo también tengo derecho a ser reina, ¿no? ¿Por qué no voy a ser reina yo? Y aquí la cosa se pone un poco tensa y empiezan las peleas. Empiezan las peleas y el bando de Enrique IV y el bando de Isabel um, empiezan a, a tener una confrontación que, que se soluciona de la siguiente forma. Enrique IV le dice, Isabel, vale, tú puedes ser la reina, pero con una condición. Yo voy a elegir con la persona con la que te vas a casar. Claro, ya como dije antes, estas cosas eran el día a día de la realeza. Es decir, al final el objetivo de Enrique era poner a un amigo suyo como rey para tener contenta a Isabel, pero que al final ella no tuviera ningún tipo de poder. Isabel, con, con, con toda la sangre fría, es decir, ella no dudó en ningún momento y le dijo, vale, acepto. Y aquí es donde se produce un giro de los acontecimientos cuando Isabel se casa en secreto con Fernando de Aragón. Y a su vez, Enrique IV fallece. Y las malas lenguas dicen que, que fallece a causa de los medicamentos que se tomaba por la, por la impotencia. Porque como lo llamaban el impotente, porque no podía tener relaciones sexuales, pues se dice que tomaba muchos medicamentos y eso fue lo que le produjo la muerte. Ya... ¿Quién sabe? Dios sabrá si es verdad o no. Y aquí llegamos a, a, al último acto de, de esta historia, cuando se crea un vacío de poder. El rey muere y quieren eh, reinar tanto Juana como Isabel la Católica. Un detalle importante, para que también sepáis cómo funcionan estas cosas, y es que en, en, en, este, en esta época Juana tenía 13 años y ya estaba casada con Alfonso V, rey de Portugal. ¿Vale? para que entendáis también las circunstancias de cómo casaron a, a esta niña, ¿eh? porque al final era una niña con, con Alfonso V, que, que en aquella época tendría cuarenta y pico años. Y entonces se produciría la última batalla que pondría fin a lo que se conocía como las guerras castellanas. A esta batalla se le conoce como la Batalla de Toro, y se produjo en 1476 que dio la victoria a Fernando y a Isabel la Católica. Y como resolución de, de, de esta trama, ellos gobernaron y Juana, la que era mal llamada la Beltraneja, ingresaría en un convento con 18 años y pasaría el resto de su vida allí. Y los años siguientes son los años que eran conocidos como el Gran y el Imperio Español, porque los años que que gobernó Isabel la Católica, fue eh, los años donde el Imperio Español tomó granada de, de la conquista musulmana, eh, fue el descubrimiento de América de Colón y todos esos sucesos tan importantes sucedieron en su reinado. Menudo culebrón. Y al final está claro que Isabel la Católica se salió con la suya, es decir, consiguió lo que quería y acabó gobernando y fue una de las reinas más importantes. Los reyes católicos son muy importantes en España. Pero es que yo además, menuda casualidad, porque tú me comentaste que ibas a contar esta historia, y yo había buscado algunas expresiones relacionadas con la guerra que usamos comúnmente en España. Y una de las expresiones que encontré y que utilizamos muy a menudo es ser de la misma quinta. Bueno, ser de la misma quinta significa tener la misma edad. Es algo que escucho constantemente y cuando yo era más pequeña nunca lo utilizaba, pero siempre escuchaba a mis padres decirlo. Cuando hablaban con alguien y no sabían su edad, decían bueno, pero tú y yo seremos más o menos de la misma quinta. Y entendía lo que quería decir, ser más o menos de la misma edad. Pero no conocía el origen de esta expresión, que está también relacionado con la historia que Félix acaba de contar. Porque fue el rey Juan II de Castilla el que promovió la ley que dio lugar a esta expresión coloquial que usamos hoy en día. ¿Y quién es Juan II de Castilla? Pues el padre de todos, el padre de Enrique IV, el padre de Isabel la Católica y el padre de Alfonso, el padre de todos. Bueno, y el abuelo de la Beltraneja, eh, de Juana la Beltraneja. Depende de si la Beltraneja era hija de Enrique claro. IV o del tal Beltrán. <risa> Esto no lo sabemos seguro. El caso es que en el siglo XV, este rey, Juan II de Castilla, hizo que la quinta parte de los varones del reino tuvieran que hacer el servicio militar. Claro, para llegar a ese número, para que la quinta parte de los varones del reino hicieran el servicio militar, además de los voluntarios, tuvieron que escoger a gente que, aunque no quería hacerlo, tenía que hacerlo para cumplir con, esta, con este deseo o con esta petición del rey. Entonces se cogían a cinco jóvenes y, mediante un sorteo, uno de esos cinco tendría que hacer el servicio militar. Es decir, se buscaba a esa quinta parte y de ahí surgió la expresión ser de la misma quinta. Si pertenecías a la misma quinta, eras de la misma edad y a día de hoy seguimos utilizándola constantemente. Y eso es todo. Muchas de las historias, incluso del siglo XV de la Edad Media en España, están directamente relacionadas con palabras y expresiones que utilizamos hoy en día. Así que, como ya sabéis que nos gustan mucho las historias, hemos pensado que esta sería una buena forma de aprender expresiones y vocabulario de una forma un poco diferente. Y además has descubierto una historia que incluso muchos nativos no conocerán. Esperamos, como siempre, que hayas disfrutado mucho con esta historia y nos vemos en el próximo viaje. ¡Adiós! Adiós.